En el Evangelio que acabamos de leer hay dos frases que son dos párrafos los que hemos leído. Y cada párrafo termina con una frase que remata eso que leímos o escuchamos. Y podría ser o podríamos pensar que es como un remate magistral, si no fuese porque el contenido es una fuerte interpelación. El primer párrafo termina diciendo. Así, y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Y el segundo párrafo que leemos termina diciendo de este modo: Y él se asombraba de su falta de fe. Dos remates magistrales y al mismo tiempo interpelan con una fuerza única, diría yo, muy directa. Jesús, motivo de escándalo, y el asombro de Jesús por la falta de fe de la gente que lo rodeaba. Veamos qué es lo que nos dice el Evangelio, qué es lo que sucede un poco antes del Evangelio para poder tratar de sacarle todo su contenido en su mensaje. Si recordamos, Jesús viene de, en el mismo Evangelio de Marcos. Vine de curar a la hemorroíza, esa mujer que padecía de hemorragias y que pensó con solo tocar los flecos de su manto que daré sanada. Y Jesús se detuvo cuando esta hemorroíza toca los flecos de su manto, gira y dice: ¿Quién me tocó? Y esta mujer dice: Fui yo. Curó a esta mujer que padecía de hemorragias por la fe de ella. Y él iba caminando a la casa de Jairo, que era el jefe de la sinagoga, que tenía una hija que padecía una gran enfermedad. Y cuando Jesús llega a la casa de Jairo, le dicen: Ya es tarde, no, no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo: No temas, basta que creas. Y se produjo ese segundo milagro, donde la hija de Jairo. Vuelve a la vida. Y el asombro de la multitud era grande, era grande por los signos y los prodigios que Jesús estaba obrando en su vida pública. Y en esa situación es que dice el Evangelio que llega a su pueblo, a su pueblo de origen. Y cuando llega a su pueblo, Jesús empieza a predicar en la sinagoga. Y esa multitud, No ya de extraños, sino de personas que lo vieron crecer, que lo vieron en su infancia, que lo vieron en su adolescencia, que fueron testigos de la vida oculta de Jesús. Esas personas, en primer lugar, se asombran por su predicación. Qué palabras más maravillosas, qué sabiduría tan admirable. Estaban a punto de empezar a creer. Estaban a punto de abrazar el mensaje. Y cuando ese movimiento interior los estaba llevando a creer en el mensaje de Jesús, toma fuerza otro movimiento interior en el corazón de cada uno de ellos. Y alguien dijo: ¿No es este el carpintero? Comenzó el escándalo en Nazaret. Y lo primero que dicen es: ¿No es este el carpintero? Como si fuese contrario a sus expectativas. El Mesías debería ser distinto. Es el hijo del rey David. No puede ser un carpintero. ¿No es este el hijo de María? Sus expectativas también eran distintas. Tenía que provenir de un linaje claro, sin embargo. Al hacer referencia, no es este el hijo de María, no mencionan al padre. Y en la Biblia, la genealogía o una familia la determinaba el padre. Al decir, no es este el hijo de María, es no sabemos quién es tu padre, no sabemos cuál es tu historia, no sabemos de dónde venís y tu procedencia p a r e c i e r a ser dudosa. ¿No viven con nosotros sus hermanos? ¿No viven con nosotros sus hermanas? Es demasiado común, es demasiado vulgar para ser el Mesías. El escándalo le ganó a ese movimiento primero de la fe. Por eso, en este Evangelio, nos muestran la palabra de Dios, el escándalo como si fuese un velo. Estaban a punto de aceptar y de abrazar el mensaje de Jesús, sin embargo, se echaron atrás porque era un Mesías común, demasiado común para aquello que ellos esperaban. No cumplía sus expectativas. El escándalo muchas veces en nosotros es cuando Dios no cumple nuestras propias expectativas. Y eso origina en nuestro interior un movimiento en el corazón que lo podemos llamar escándalo, como diría la Biblia. Dios nos escandaliza cuando no hace lo que nosotros pensamos que Él tiene que hacer. Dios nos escandaliza cuando Él obra del modo en que nosotros no esperamos que Él obre. Eso es un escándalo para nosotros. Nos escandaliza la libertad de Dios. Algunos motivos de escándalos, como que podemos tener en el día a día y sufrir cada uno de nosotros en el día a día. Cuando a veces pensamos, experimentamos que Dios no me da lo que yo pido, tantas veces he rogado al Señor que me concediera esta cosa o aquella otra, y sin embargo, Él no me la da. Pero la palabra de Dios dice, Que Dios le da las cosas buenas a sus hijos. Otro motivo de escándalo es cuando a veces nosotros pensamos que Dios debería obrar, intervenir o hacer algo de un modo o de otro. Y no lo hace como nosotros esperamos. Y nos quedamos esperando que Dios obre como nosotros queremos que obre. Y el que no lo haga nos genera esa rebelión interior. O bíblicamente, escándalo. Sin embargo, la palabra de Dios, San Pablo en la Carta a los Romanos, nos dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que Él ama. La tercera razón o tercer motivo de escándalo en nuestra vida diaria puede ser la experiencia del dolor en nuestra vida. Y el dolor nos escandaliza muchas veces. Y más, el sufrimiento del inocente. Y quisiéramos que Dios nos dé un discurso y nos explicase el porqué. Sin embargo, Dios no habla y no da ningún discurso. Y la respuesta de Él es Jesucristo, su Hijo, que asume el dolor en su carne propia, dándonos un sentido nuevo al dolor y al sufrimiento. Lo contrario al escándalo en la palabra de Dios es la fe. Por eso el reproche de Jesús que él se asombraba por la falta de fe. Confiar en Dios es tener fe. Confiar en Dios que no es un extraño, que no es ajeno a mi vida, sino que Él se preocupa por mí, que Él es mi Padre y que todos los cabellos de mi cabeza están contados. Que él piensa y se ocupa y le interesa mi vida, desde las cosas más grandes hasta las más chicas. Eso nos lo da la fe, por eso es lo contrario al escándalo. La fe en este sentido es una amplitud de visión. La fe sería como una expansión de mi inteligencia. Soy capaz de dejar que Dios sea Dios y yo. Tratar de ver, admirarme y asombrarme por sus prodigios y signos. La fe sería quitar a Dios del banquillo de los acusados y sacarlo de ahí. No juzgarlo o pedirle que obre como yo quiero que él obre, sino dejarlo a Dios ser quien es y que obre y dejarme sorprender por su sabiduría y por su misterio Que es insondable para cada uno de nosotros. Ustedes saben que entre los primeros cristianos, entre los primeros pensadores cristianos y teólogos, muchos tenían una gran afinidad por los pensadores y los filósofos griegos, y en particular por uno, por Platón. Tanto es así que algunos l l e g a o a pensar Que Platón de alguna manera conocía las, el Antiguo Testamento, pero era inexplicable, era una coincidencia、eh, que no tenía sustento histórico. Pero todos ellos se asombraban por muchas coincidencias en el pensamiento de Platón y cosas que ellos experimentaban o cuando tenían que explicar la fe. Y hay una alegoría de Platón que tal vez. Nosotros hemos estudiado en el colegio, en las clases de filosofía, no sé cómo se llevaban con la filosofía, o al menos con historia, pero una de las, las primeras alegorías que nos enseñaban cuando nos enseñaban Platón era la alegoría de la caverna. Y Platón está respondiendo al problema del conocimiento y al rol del filósofo. Dice. La humanidad de alguna manera puede compararse a una serie de hombres que están encadenados al fondo de una caverna y que miran contra una pared. Y detrás de ellos hay un fuego encendido por otros hombres, artificial, y que la luz de ese fuego le da en sus espaldas y、e、ilumina la pared. Y que pasan figuras entre el fuego y esos hombres encadenados, van pasando distintas figuras. Que se ven proyectadas contra esa pared del fondo. Los hombres que nacieron así piensan que esa es la realidad. Y todo lo ven y todo lo pueden lograr explicar, y todo tiene figuras y límites bien dibujados. Pero vete aquí que hay uno de ellos que logra liberarse de esas cadenas y empieza a subir por esa caverna. Y se da cuenta que lo que se proyecta en el fondo. No es una realidad, sino que son figuras, invenciones. Y se da cuenta que ese fuego no es una luz natural, sino que es hechura de manos humanas. Y ese hombre comienza a ascender hasta que sale de la caverna, descubre la realidad, y lo primero que le pasa es que queda ensayecido por la luz del sol. Y dice: Esta sí que es luz, es el sol. Después continúa la alegoría de la caverna con el regreso de este hombre con sus compañeros. Les cuento el final por si no lo vieron. No le va muy bien. El escándalo es entrar y querer hacer entrar a Dios en la caverna de lo que yo entiendo, controlo y pienso. Dios puede obrar como yo considero que tiene que obrar. Dios tiene que ser aquel que yo considero que tiene que ser. El escándalo es entrar en la caverna. La fe es salir y ver al sol y ser iluminados por esa misma luz. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. La fe es ser iluminado por Jesucristo. Por eso, casi como un eslogan, es, es el momento que dejemos atrás. El tiempo de las cavernas y salgamos a la luz del sol, dejarnos ser iluminados por Jesucristo. Para eso les propongo hacer algo muy concreto en esta semana. En primer lugar, es tomar el día a día, las cosas que nos suceden, y antes que enojarnos con la realidad de todos los días, cuando no salen como nosotros queremos que salgan, cuando no suceden como nosotros pedimos y cuestionamos, Cuando tal vez la respuesta de Dios se hace esperar antes de cuestionarnos, aceptar. La realidad, ¿cómo es? Aceptar lo que vivo, aceptar lo que me sucede, aceptar lo que me pasa. Porque es en esa misma realidad donde el Señor muchas veces me quiere hablar y donde Él se me presenta, pero el velo del escándalo no me deja verlo. Aceptar. Y en segundo lugar, aceptar. Los invito a todos los, todos los días, o por lo menos en esta semana, a ofrecer nuestros ojos y decirle al Señor: Señor, dame una mirada de fe. Señor, que vea, quita el velo de mis ojos y que pueda descubrirte a lo largo de mi día. Les invito a hacer una oración en este momento. Señor Jesús, por momentos el velo del escándalo reduce nuestra visión y nos cuesta descubrirte en los acontecimientos de todos los días. No queremos esperar, no nos animamos a profundizar en tu corazón. Señor, a veces en nuestro interior se levanta ese espíritu de rebeldía por medio del cual te juzgamos. Quita de nosotros. El velo que cubre nuestros ojos y no nos deja descubrirte. Danos, Señor, el don de la fe. Expande nuestra inteligencia. Abre nuestros ojos. Baja las barreras en nuestro interior. Señor, queremos ver, queremos descubrirte. Danos, Señor, el don de la fe.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 Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos a nuestro Padre nuestras intenciones. A cada intención respondemos cantando: Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por el Papa, obispos, sacerdotes y consagradas. Padre, te pedimos que conserves en ellos la gracia del Espíritu Santo. Para que sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por quienes gobiernan nuestro país. Padre, te pedimos por intercesión de nuestra Virgen de Luján la gracia para que sirvan y respeten la Constitución. Cuidando de toda vida, desde la concepción hasta su fin natural. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por los frutos de la ordenación del Padre Santiago Feu. Padre, te pedimos para que, lleno de la gracia del Espíritu Santo, brille con el resplandor de la santidad. Y cumpla dignamente el ministerio que ha recibido. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Rezamos por nuestra comunidad. Padre, te pedimos que estemos atentos a Jesús, que viene en nuestras vidas como lo hizo en Nazaret, para que no pase a nuestro lado sin que nos demos cuenta. Y por ello no lo recibamos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, estas intenciones que te presentamos y atiende todas aquellas que guardamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento mientras hacemos la colecta. e s s ァー、セーファ r セーファ e セーファー、a ーファー、セー s ァー、セーフ c ー、セーファー、セーファー、セーファー、セーファー、セーファー、e s ファ すてます すべて。 君こ